Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es fumar lugar, y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. No ha sabido sacar provecho de lo que da su lecho De hecho lo desperdicia leven. mala costumbre de este hombre Que le leven. que ben hambre Escondido en tus sombras con el polvo bajo la alfombra Su nombre escrito en la lista del baile de los que sobran Te sobra un goed no aguanto leven. Ik ben niet zo goed in Dat is Nuestro motivo Ustedes deberían saber Somos un colectivo etéreo La voz de nuestra generación como los prisioneros Solo quiero ser sincero Comienza un día nuevo con mi sombra me muevo Del primero de enero al año nuevo en diciembre Lugamos de nosotros por costumbre Sé muy bien que mi vida no te incumbe Pero si los niños no pudiéramos hacer música profunda salía repleto el cementerio con nuestras tumbas Y tú arriba bailando zamba, cumbia y rumba Oye, no nos llames artistas, llámanos constructores que los amaneceres no son reemplazables como el de hoy y es que toda mi vida pienso en la fragilidad de la vida exijo motivos para reclamar mi derecho a la Abogado diga cómo no pasar inadvertido Vestido de colores kaki tomo un taxi al olvido Niña pasa tu vida conmigo Te prometo será divertido Soy sincero y buen amigo Contigo estaría a salvo En mi kroguera están los salmos Armas con balas me salva Suicidarse con ella son placebos para el alma Porque hoy me nuevo a mí y a mi contrato social Ni siquiera impuestos internos me podrá finiquitar Así es nuestro plan aprender a quererse A uno mismo es tan difícil como ganarse el pan. Personas van y vienen y esconden sus temores Mírame a mí, no me importan tus errores Que te hayas equivocado y es que... Tenemos el mismo olor a cigarro Mucho tiempo viajando en espiral Cuando en una sonrisa encuentro la verdad multitud, en palabras de cualquiera No nos hace más grandes, es como si Oh, hoe heet je te Ik ben een heel andere man, ik ben een heel windows man, ik ben een heel andere man,